Cuando vea gloria a Él, Él nuestra Roca Eterna. Son las nueve y 59 minutos.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 Que a seguir tiene la palabra Muy buenos días Y que la bendita paz del Señor Jesús esté y habite en vuestros corazones En esta mañana entonces estamos nuevamente Aquí en este, su programa Manateal de Fe El cual eh, mucha gente por ahí dice que es una bendición Y eso es lo que queremos que sea una bendición para usted, su familia, su hogar y también en su labor allí donde usted está trabajando ¿no es cierto? para que entonces haya lo suficiente en su hogar, para su familia, para usted mismo, etcétera Así sea pues, que Dios le bendiga grandemente, poderosamente, ricamente y que hoy sea un día especial, un día especial para usted en esta nación, hoy se está eh, no es cierto eh, recordando a un ex presidente que estuvo eh, gobernando nuestra nación durante algún tiempo si sí, ya está en la presencia de dios allí donde todos tendremos que llegar a dar cuenta un día de lo que hemos hecho a través de este cuerpo sea para bien o sea para mal cuando me tocará a mí ah, no sé pero yo estoy preparado estoy preparado para eso ¿Y usted está? Ah, entonces, lléguese al Señor, que en esta mañana Dios le bendiga. Luego estaré leyendo un salmo para todos nosotros. Voy a leer un salmo y, desea que, y deseo que usted esté eh, concentrado en lo que dice el salmo 71 porque es un salmo que nos habla muchas cosas mire lo que dice y escuche salmo 71 dice en ti oh jehová me he refugiado no sea yo avergonzado jamás socórreme y líbrame en tu justicia inclina tu oído y sálvame sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza dios mío líbrame de la mano del impío de la mano del perverso y violento porque tú oh señor jehová eres mi esperanza Seguridad mía desde mi juventud, en ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza, como prodigio he sido a muchos y tú mi refugio fuerte, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día, no me deseches en el tiempo de la vejez cuando mi fuerza se acabare no me desampares porque mis enemigos hablan mal de mí y los que acechan mi alma consultaron juntamente diciendo Dios lo ha desamparado perseguirle, tomadle porque no hay quien le libre oh Dios no te alejes de mí Dios mío acude pronto en mi socorro sean avergonzados perezcan los adversarios de mi alma sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día aunque no sé su número Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia, a todos los que han de venir y tu justicia o oh dios hasta lo excelso tú has hecho grandes cosas o oh dios quien como tú tú que me has hecho ver muchas angustias y males volverás a a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio o oh, dios mío tu verdad cantaré en ti a ti en el arpa o oh, santo de israel mis labios se alegrarán cuando cante a ti mi alma la cual redimiste mi lengua Hablará también de tu justicia todo el día Por cuanto han sido avergonzados Porque han sido confundidos Los que mi mal procuraban Amén Qué lindo este salmo, me gustó Sí, bueno, siempre lo leo y cada vez me gusta mucho Y voy a referirme un poco a... Eh, en el versículo 3 Salmo 71 Versículo 3 Que dice Sé para mí Una roca de refugio A donde recurras yo continuamente Tú has dado mandamiento para salvarme Porque tú eres mi roca Y mi fortaleza Ah, el rey David sabía lo que hablaba Este hombre que Desde pequeño anduvo cuidando las ovejas de su padre, en los montes, en los collados, en las sabanas, en los prados, en fin, en tantos lugares, él sabía lo que era una roca alta. Cuando uno se sube a una roca alta, yo he subido muchas veces a la montaña, y cuando hay una roca prominente que sobresale de los demás que se ve lindo y que qué poder uno tiene en sí mismo sobre la vista, sobre todo aquello que uno ve. Parece que todo aquello es de uno. Qué lindo es en mirar. Incluso hay miradores, por ejemplo, Valparaíso, cuando, cuando uno va a aquellos miradores para ver la encenada, Para ver eh, la, la ciudad completa. Qué lindo que se ve todo. Y pare, y parece que uno estuviera sobre todo eso. El rey David sabía eso porque cuando joven. Él cuidaba las ovejas de su padre. Y muchas veces pienso yo que estuvo sobre una roca. Prominente, sobresaliente. Que podía dominar todo. Ahora después de ser rey. Ungido rey, todavía no estaba en el trono pero ya había sido ungido por el profeta Samuel y estaba siendo perseguido por el rey que había, el rey Saúl por envidia, nada más nada más, por envidia, porque David donde salía salía y entraba, y dice eh, la Sagrada Escritura escrita respecto de él salía y entraba y se portaba así, siempre, tan gallardamente y están eh, acercado a las cosas buenas y todo el mundo lo, toda la gente, todo el país lo admiraba y lo quería y lo respetaba porque era un hombre que estaba haciendo el bien, no obstante por la envidia del rey Saúl, él tuvo que huir él tuvo que salir huyendo porque el rey lo iba a matar y cuántas veces él no se escondió o se puso en lo alto de una roca hace ah, para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente esto también es simbólico una una frase tremendamente simbólica espiritual ha llegado a nosotros en el entendimiento cristiano evangélico espiritual espiritual Porque Jesús, porque Dios es la roca Él es la roca de los siglos La Biblia entera habla respecto de la roca que es Dios Sea para ti, es para mí entonces dice Una roca de refugio donde yo recurra continuamente ¿Ah? ¿Por qué dice eso? Porque siempre hay algo que está molestando nuestras vidas Siempre hay algo en contra Siempre hay algo que, que viene a quitarnos un poco de paz o sacarnos de nuestro quicio. ¿Ah? Ahí vamos, allá, a la roca, a Dios. Ahí donde nosotros recurrimos continuamente y oramos y pedimos y rogamos y hacemos nuestras súplicas a la roca viva al Dios de la gloria tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza así es verdad hermanos en Cristo Jesús no es así ah escucho el amén que usted dice sí amén él es nuestra roca la fortaleza de nuestra vida que Dios nos ayude para ustedes entonces Salmo 91 repásenlo en su casa léalo nuevamente dios le bendiga si sí, el programa manantial de fe desea llegar a cada corazón a cada persona se alega o no sea una persona con cultura o sin ella Sea una persona Que tenga recursos económico O no los tenga Sea una persona De nuestra patria o extranjero Sea de mucha edad O no De poca edad Esto es lo que intentamos de alcanzar Con la ayuda de Dios Por eso que nuestra predicación En este programa Manantial de Fe es como el agua que todos pueden beber grandes y pequeños mujeres hombres que sean cualquiera pueda beber del agua de la vida eterna el agua que dios da para aquellos que no solamente la necesitan sino que aquellos que también la beben gratuitamente en forma espiritual simbólica Para su fortaleza espiritual El programa manantial de fe Quiere llegar a todas las personas Creyentes, no creyentes Escépticos Lo que sea ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios para todos Yo tengo mi púlpito donde predico En la iglesia que Dios me ha puesto y ahí yo Ahí yo predico doctrina Ahí predico la disciplina de nuestra iglesia ahí predico la profecía que Dios nos da ahí predico esto que usted acaba de escuchar también la comprensión clara para un mutuo entendimiento usted y yo por eso que no predico mucha doctrina si sí, de vez en cuando y de cuando en vez y aunque sea todo el tiempo voy a proclamar que Dios es uno no hay otro Dios no son cinco, ni diez, ni ni ocho, ni tres. Es un solo Dios manifestado en carne. Eso es lo que predico. Y eso es lo que creo. Eso es mi fe. Y quiero traspasarla para usted. Porque Dios es uno. Que se manifiesta de muchas maneras. Como carne, como Dios encarnado se manifestó como hijo. ¿Ah? Pero Dios es espíritu. ...y es uno... ...y Dios como espíritu... ...Dios es espíritu santo... ...no son... ...no es una paloma... ...como muchos la, la dibujan... ...o creen que es una palomita... ...volando el espíritu santo... ...espíritu es espíritu... ...es algo... ...que no es humano... ...que no es palpable... ...un espíritu no se puede palpar... ...entonces... ...Dios se manifiesta de todas las maneras pero quiero que este programa manantial de fe y si dios me ayude y que dios me ayude siempre lo haremos así al entendimiento entendimiento de todos de todos muchos quieren que yo predique profecía que pedí que al respecto de doctrinas de, de de la enseñanza en la iglesia no estoy predicando el evangelio a toda comprensión por eso que a ver ...no digo mucho al respecto de libros... ...de la Biblia, la teología... ...y to toda la parte de la teología... ...no, no... ...yo he estudiado teología en dos seminarios... ...desde, desde joven... ...y continúo estudiando... ...continúo... ...continúo... Eh, ...escudriñando las escrituras... ...pero no es para eso... ...este programa quiero que llegue a todas las personas... ...aquellos que no tienen Biblia... ...aquellos que la saben... Aquellos que no la entienden o que no la saben, que no la han leído. Ese es mi objetivo y el programa Manantial de Fe. Para que usted vaya comprendiendo y entendiendo. En forma clara y simple. Lo que es el Evangelio. El Evangelio es lo más precioso. Que Dios nos ha traído a cada uno de nosotros. Ah si, sí, por eso que nosotros hablamos del amor de dios libremente de la de las maravillas de dios de los prodigios que dios hace de las sanidades que dios hace de la resolución de los problemas porque este es el diario acontecer de cada uno de nosotros y traje para ustedes también un himno lindo un himno precioso que dice cantaré al amor de los amores ahí nuestra hermana va a cantar para todos nosotros al amor de los amores Gracias a Dios, todo de renace en mi ser, que así sea, que renazca la voluntad, el deseo, ¿no es cierto?, el empuje, el vigor, eh, lo que nosotros queremos que suceda bien, bueno, con fuerza, con vir con virtud de parte del Señor, esa virtud que en esa palabra está mucha cosa incluida, ¿eh? virtud, ¿eh? eso es, es lo que nosotros deseamos en esta mañana, Y voy a leer para ustedes, los minutos, los minutos han pasado rápidamente. Voy a leer entonces la palabra de Dios nuevamente, pues leí la palabra de Dios, que fue el Salmo 71, y ahora voy a leer la palabra de Dios, escrita por San Juan. San Juan, capítulo 12. Es un lugar donde habla respecto de la incredulidad de los judíos la incredulidad de aquellos en creer en el señor jesucristo como el mesías como el enviado como la luz del mundo si sí, jesús dice aquí el versículo 36 que entre tanto que jesús le dice entre tanto que tenéis la luz creed en la luz para que seáis hijos de luz estas cosas habló jesús y se fue y se ocultó de ellos pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo Señor quien ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor por esto no podían creer porque también dijo Isaías cegó los ojos de ellos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 el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida, vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así escribe San Juan, escribe Juan en el capítulo 12 que he leído del versículo 36. ...hasta el final... ...que es el versículo 50... ...y, y, y hoy... Eh, ...es más o menos igual... ...si la raza humana no ha cambiado... ...ha cambiado porque tenemos... ...autos... ...tenemos aviones... ...porque hay... ...muchas cosas de adelanto... ...pero... En ...la mentalidad humana... ...no ha cambiado... ...no... ...por eso que en esta mañana... ...a usted que también ha escuchado esta palabra del Señor ¿ah? que muchos que creyeron en Jesús no lo declaraban porque tenían miedo que lo expulsaran de la sinagoga también en esta mañana usted que ha creído en el Señor no tenga miedo venga al Señor Jesús abrácese de Él siga el camino del Evangelio bendito Jesús no vino a predicar un una religión Vino a predicar el Evangelio ¿Ah? me, me, He visto cartaces por ahí ¿verdad? Que ponen otras iglesias Que dicen eh, Que Jesús vino a predicar el Evangelio Así mismo Jesús vino a predicar el Evangelio el Evangelio que decir Buenas nuevas Entre las buenas nuevas del Señor Que en esta mañana El Señor Jesús te bendiga Y abra tu entendimiento Y hermana y hermano Fortalezcas en la fe Sea valiente Como muchos dicen por ahí Sea un guerrero Una guerrera de Dios Hablando, predicando, sembrando La buena semilla, la palabra Del Señor Jesucristo Que Dios les bendiga Grande y poderosamente Amén Y ahora, en este momento de la oración Alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios Señor Jesús, en este momento en el cual, Señor, ponemos nuestra fe delante suyo. Porque usted ve nuestros corazones, no solamente escucha nuestras palabras, sino que ve nuestras nue nuestras oraciones desde dentro del corazón. Que nuestra plegaria llegue, Señor, entonces hasta el trono de su gracia para alcanzar pronto socorro, pronto auxilio. Y seamos sanados Y seamos libertados Y seamos bendecidos Y seamos prosperados Si sí, señor Responda a nuestras peticiones Le pido por aquellos señor Que en esta mañana escucharon Este programa Y que ha sido aclarado para ello El propósito De esta predicación En esta radio emisora Como también señor Aquellos que han creído En su evangelio y no lo quieren declarar o no lo quieren seguir por causa de las circunstancias de los hombres de esta raza humana tan inclinada hacia el mal oh Señor ayúdenos en la fe denos la fortaleza sí Señor porque usted es Dios del cielo pido la fe para todos nosotros que sea aumentada para la el milagro que esperamos en el nombre santo del señor jesús se lo pido amén y amén señor jesús anoche tuvimos un precioso culto en nuestra iglesia un culto que no va a muchas personas mucha gente porque casi todos trabajan como uno de nuestros diáconos estuvo presente y, y del trabajo se pasó Ahí con su mochila, con sus cosas Pasó a la iglesia a adorar al Señor Una hermana que tuvo un tiempecito ya estuvo en la iglesia también Y también el obrero cristiano que predicó anoche Ah sí, que nos dio tanto ánimo para seguir adelante Le convido, calle José Victorino de Astarria, número 630 Segundo sector de la población Pedro Aguirre Cerda La Iglesia Apostólica Unicista de Chile Y este pastor, el reverendo Moisés Salvear, desea un lindo un lindo día, precioso día, bendecido día para cada uno de ustedes. Amén. Y aquel